Internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de los familiares de los trabajadores de Mercedes Benz desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. La empresa no será juzgada en aquel país por crímenes de lesa humanidad. El abogado que entiende la causa se refirió a los hechos.